Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. Sad. Este es el libro que te hemos revelado, oh Muhammad. Que no dude tu corazón sobre él, para que adviertas mediante él a quienes rechazan la fe y exhortes a los creyentes, sigan lo que les ha sido revelado de parte de su Señor, y no sigan ni obedezcan a otros fuera de él, desobedeciendo a la. Poco es lo que reflexionan, y cuántos pueblos hemos destruido por desmentir a nuestros mensajeros. Nuestro castigo les sobrevino durante la noche o cuando descansaban, y las únicas palabras que decían cuando éste les llegó eran Realmente hemos sido injustos y merecemos el castigo. Y ciertamente, el día de la resurrección preguntaremos a quienes recibieron el mensaje qué respuesta dieron a sus respectivos profetas, y preguntaremos a los mensajeros si cumplieron con su cometido de transmitir la revelación, y les comunicaremos lo que hicieron con todo conocimiento, pues jamás estuvimos ausentes. Y ese día Las acciones de los hombres serán pesadas en la balanza con toda justicia. Aquellos cuyas buenas acciones pesen más que las malas serán los triunfadores, y aquellos cuyas buenas acciones sean de poco peso habrán causado su propia perdición por haber sido injustos con nuestras alegas y pruebas al rechazarlas. Y ciertamente les hemos dado poder y posición en la tierra, oh gentes, y les hemos concedido en ella medios para su sustento sin embargo poco es lo que agradecen y verdaderamente los creamos y luego les dimos forma y después dijimos a los ángeles postrénse ante adán en señal de obediencia no como acto de adoración y todos se postraron salvo iblis quien no estuvo entre quienes se postraron alá le dijo ¿Qué te ha impedido postrarte cuando te lo he ordenado? Y Blis respondió, Yo soy superior a él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él de barro. Alá le dijo, Desciende de aquí, pues no debías haberte llenado de soberbia en este lugar. Sal de aquí. En verdad, estarás entre los humillados. Y Blis dijo, «Concédeme un plazo de tiempo hasta el día en que todos resuciten». Allah respondió, «Serás de aquellos a quienes se les concederá tal plazo». Y Blis dijo, «Por haber causado mi ruina, acecharé a los hombres en tu camino recto para desviarlos. Después, los acosaré por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda, y no encontrarás a la mayoría de ellos agradecidos». Allah le dijo, «¿Por qué? Sal de aquí despreciado y expulsado. Llenaré el infierno contigo y con todos los hombres y yin que te sigan. Y le dijo a Adán, Adán, habita el paraíso con tu esposa y coman de donde quieran, pero no se acerquen a este árbol o serán de los injustos. Mas el demonio les susurró que comieran del árbol, para que, como castigo por haber desobedecido a Adán, quedaran al descubierto sus partes íntimas que ocultaban y sintieran vergüenza, y les dijo, «El motivo por el que Allah les ha prohibido este árbol es porque, si comieran de él, se convertirían en ángeles o en inmortales, y les juró, «Ciertamente, yo soy un buen consejero», y los hizo caer en el pecado engañándolos. Y cuando comieron del árbol, aparecieron sus partes íntimas al descubierto y les y empezaron a cubrirse con hojas del paraíso entonces su señor los llamó diciéndoles no les había prohibido comer de este árbol y les había advertido que el demonio es su enemigo declarado ambos dijeron señor nuestro hemos sido injustos con nosotros mismos al haberte desobedecido y si no nos perdonas y te apiadas de nosotros estaremos entre los perdedores Ala les respondió: "Descendientes del paraíso junto con el demonio serán enemigos los unos de los otros. En la tierra tendrán morada y disfrutarán de bienes temporales", dijo Ala. "Allí vivirán y morirán, y de ella saldrán el día de la resurrección, descendientes de Adán. Ciertamente les hemos provisto de prendas para que cubran sus partes íntimas y de adornos" pero la mejor prenda para protegerlos y adornarlos es la piedad. Esto es parte de las pruebas de la soberanía y unicidad de Alá para que reflexionen, descendientes de Adán. No dejen que el demonio los engañe haciendo que caigan en el pecado, como hizo con sus padres, provocando su expulsión del paraíso, despojándolos de lo que los cubría para que mostraran sus partes íntimas. Ciertamente, él y sus huestes los observan desde donde ustedes no pueden verlos en verdad hemos hecho que los demonios sean aliados de quienes no creen en la unicidad de Allah ni en sus mensajeros y cuando quienes rechazan la verdad cometen una inmoralidad dicen nuestros padres también lo hacían y Allah no los ha ordenado diles oh muhammad Allah no ordena la inmoralidad. ¿Es que dicen sobre Allah lo que no saben? Diles: Allah ordena la justicia y que lo adoren solamente a él en todo lugar de culto y que lo invoquen con una fe sincera. Así como los creó la primera vez, volverá a darles la vida el día de la resurrección. Allah ha guiado a un grupo de ustedes, pero otros han merecido el extravío por obstinarse en negar la verdad. Estos han tomado a los demonios por aliados fuera de Alá y se creen bien guiados, descendientes de Adán. Cúbranse con sus mejores prendas y adornos cuando recen y adoren a Alá. Coman y beban lo que se les ha hecho lícito, pero no se excedan haciendo lícito lo que no es o viceversa, ni derrochen. Ciertamente, Él no ama a quienes se exceden. Dile a los idólatras, Oh Muhammad, ¿quién ha prohibido los adornos y todas las cosas buenas que Alá ha concedido a sus siervos como provisión? Todo ello es para que lo disfruten los creyentes en esta vida y quienes no lo son. Pero en la otra vida será exclusivamente para los creyentes. Así es como explicamos nuestra revelación para la gente que tiene conocimiento y medita. Diles, ciertamente Mi Señor ha prohibido todos los actos de inmoralidad cometidos en público y en privado, los pecados, la transgresión sin justificación alguna, la adoración de otros fuera de Alá sin que tengan ninguna autorización o prueba para hacerlo, y que digan sobre Alá lo que no saben. Todas las comunidades tienen un plazo de tiempo decretado. Cuando este llegue a su fin, no podrán retrasar ni adelantar su final ni siquiera un instante descendientes de adán cuando les lleguen mensajeros de entre ustedes y les se recite mi revelación sepan que quienes teman a ala y se enmienden realizando buenas acciones no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán jamás afligidos pero quienes desmienten mi revelación y la rechazan por orgullo esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Alá o niega sus pruebas y revelaciones? Esos recibirán en esta vida lo que esté prescrito para ellos, hasta que enviemos a los ángeles para que tomen sus almas y digan: ¿Dónde están aquellos a quienes adoraban fuera de Alá? Dirán: Nos han abandonado y no nos han servido de nada. Y atestiguarán en su contra que rechazaron la verdad. Allah les dirá, Entren en el fuego en compañía de las comunidades de hombres y yin, que también negaron la verdad y los precedieron. Cada vez que entre una comunidad, ésta maldecirá a la anterior por haberla extraviado. Y cuando todos hayan entrado en él, La última comunidad dirá a la acerca de la primera. Señor nuestro, esos son quienes nos desviaron de la verdad. Dales un doble castigo en el fuego. Allah contestará. Todos recibirán un doble castigo, aunque no saben lo que les corresponderá a cada grupo de ustedes. Entonces, la primera comunidad en entrar al fuego dirá a la última no fueron mejores que nosotros sufran pues el castigo por lo que hicieron ciertamente las puertas del cielo no se abrirán para quienes desmintieron nuestras pruebas sobre nuestra unicidad así como nuestra revelación y las rechazaron por orgullo ni entrarán en el paraíso hasta que un camello sea capaz de pasar por el ojo de una aguja así es como retribuimos a los pecadores que niegan la verdad El infierno será su lecho y tendrán sobre ellos cobertores de fuego así es como retribuimos a los injustos y quienes crean y obren rectamente no exigimos a nadie por encima de sus posibilidades esos serán los habitantes del paraíso y allí vivirán eternamente eliminaremos todo rencor que puedan albergar sus corazones y haremos que los ríos fluyan a sus pies dirán Alabado sea Alá, quien nos ha conducido hacia esta recompensa. No habríamos seguido el buen camino si Alá no nos hubiese guiado. Ciertamente, los mensajeros de nuestro Señor vinieron con la verdad, y se les dirá: Este es el paraíso que han heredado como recompensa por su fe y sus acciones. Y los habitantes del paraíso llamarán a los habitantes del fuego y les dirán: Hemos encontrado ciertas las promesas que nos hizo nuestro Señor. ¿Han hallado también ustedes que sus promesas y advertencias eran ciertas? Los habitantes del fuego asentirán. Y entre el paraíso y el fuego, una voz proclamará: "Que Alá expulse de su misericordia a los injustos, esos que desvían a los hombres del camino de Alá, haciendo que parezca tortuoso y que no creen en la otra vida". Y entre ellos habrá una separación, el muro del paraíso. Y sobre dicho muro divisorio habrá hombres que reconocerán a todos los habitantes del fuego y del paraíso por sus señales. Llamarán a los habitantes del paraíso y les dirán: La paz esté con ustedes. Ellos no habrán entrado en él, pero estarán deseosos de hacerlo. Y cuando sus ojos se dirijan hacia los habitantes del fuego, dirán: Señor, no nos incluyas entre la gente injusta. Y los hombres del muro llamarán a otros hombres que reconocerán por sus señales, por sus rostros apesumbrados, y les dirán: De nada les ha servido todo lo que acumularon en la vida mundanal, ni tampoco su arrogancia. Y alá dirá a los habitantes del fuego sobre las gentes del muro: No son esos aquellos acerca de quienes juraron que Alá no se apiadaría de ellos. Entonces Alá dirá a las gentes del muro: "Entren al paraíso. No tendrán nada que temer ni se sentirán jamás afligidos". Y los habitantes del fuego llamarán a los habitantes del paraíso y les dirán: "Viertan sobre nosotros un poco de agua o dennos algo de lo que Alá les ha concedido como sustento". Los habitantes del paraíso dirán: Alá ha prohibido ambas cosas a quienes rechazaron la verdad en la vida terrenal. Esos son quienes tomaron su religión como una diversión o un mero juego y fueron seducidos por la vida mundanal. Hoy los olvidaremos en el fuego, del mismo modo que ellos olvidaron su encuentro con este día, el día de la resurrección, y rechazaron nuestras pruebas y a leyes. Y Ciertamente les hemos traído un libro, el Corán, que hemos explicado detalladamente con pleno conocimiento, como guía y misericordia para quienes creen. ¿Acaso esperan quienes rechazan la verdad a que se cumplan las promesas y advertencias de Alá mencionadas en el Corán? El día en que se cumplan, el día de la resurrección, quienes anteriormente olvidaron su llegada dirán: Ciertamente, Vinieron mensajeros de nuestro Señor con la verdad. Tendremos quien interceda por nosotros o podremos regresar a la vida mundanal para obrar de distinta manera a como lo hicimos. Habrán llevado sus almas a la perdición y aquello que inventaron los abandonará. Su Señor es Alá, quien creó los cielos y la tierra en 6 días y después se asentó sobre el trono hace que la noche cubra el día y que este le siga al instante sucediéndose ininterrumpidamente ha creado el sol la luna y las estrellas y los ha sometido a su mandato a él pertenece toda la creación y se ocupa de todos sus asuntos bendito sea la señor de toda la creación invoquen a su señor con humildad y en voz baja desde lo profundo de su corazón no con la intención de que la gente los vea o los oiga en verdad él no ama a quienes transgreden los límites que él ha establecido y no corrompan la tierra después de haber sido reformada mediante la llegada de los mensajeros de allah e invóquenlo temiendo su castigo y anhelando su recompensa y misericordia en verdad la misericordia de allah está cerca de quienes hacen el bien y él es quien envía a los vientos anunciadores de su misericordia la lluvia y cuando estos transportan una nube pesada la conducimos hacia una tierra yerma y hacemos que llueva sobre ella para que broten todo tipo de frutos de la misma manera resucitamos a los muertos quizás así reflexionen de la buena tierra brotan buenas plantas con facilidad con el consentimiento de Allah. Pero de la mala, las pocas que brotan, lo hacen con dificultad. Así es como explicamos diferentes pruebas de la verdad para las gentes que son agradecidas. Y ciertamente, enviamos a Noé a su pueblo y les dijo: Pueblo mío, adoren solo a Allah. No tienen ninguna otra divinidad verdadera fuera de él. En verdad, Temo que sufran el castigo de un día terrible. Los dignatarios de su pueblo dijeron, «Ciertamente, te vemos en un claro extravío». Noé respondió, «Pueblo mío, no estoy extraviado, sino que soy un mensajero del Señor de toda la creación. Les transmito el mensaje de mi Señor y les aconsejo bien y sé de Allah lo que ustedes no saben». ¿Se extrañan de que les haya llegado una exhortación de su Señor a través de uno de los suyos con el fin de avisarles y de hacer que teman a Alá para que él se apiade de ustedes pero los desmintieron y los salvamos en el arca junto con sus seguidores y ahogamos a quienes negaban nuestras pruebas ciertamente eran gentes que no querían ver la verdad y al pueblo de Ad enviamos a su hermano Hud como mensajero este dijo pueblo mío Adoren solo a Alá. No tienen ninguna otra divinidad fuera de él. No lo temerán, pues los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron: "Realmente, vemos que has perdido la razón y creemos que eres un mentiroso." Hud respondió: "Pueblo mío, no he perdido la razón, sino que soy un mensajero del Señor de toda la creación. Les transmito el mensaje de mi Señor." y soy para ustedes un fiel consejero se extrañan de que les haya llegado una exhortación de su señor a través de uno de los suyos con el fin de advertirlos y recuerden cuando los hizo suceder al pueblo de Noé en la tierra tras varias generaciones y les concedió mayor altura y fortaleza física y recuerden los favores de alá para que puedan triunfar y prosperar dijeron ¿Has venido para pedirnos que adoremos solo a Alá y que abandonemos lo que nuestros antepasados adoraban? Tráenos el castigo con el que nos amenazas, si eres de los veraces. Hud respondió, Ciertamente han incurrido en la ira de su Señor, y se abatirá sobre ustedes su castigo. Me discuten acerca de unas divinidades adecuadas, que ustedes mismos y sus antepasados han nombrado e inventado sin que hablá les concediese prueba alguna de su existencia ni ninguna autoridad para adorarlos esperen a que se abata sobre ustedes su castigo yo también espero y los salvamos junto a sus seguidores por misericordia nuestra y destruimos a todos los que habían desmentido nuestras pruebas y nuestro mensaje pues no eran creyentes Y al pueblo de Samud, enviamos a su hermano Saleh como mensajero. Este dijo, Pueblo mío, adoren sólo a Allah. No tienen ninguna otra divinidad fuera de él. Ciertamente, han recibido pruebas claras de su Señor. Esta camella de Allah es un signo para ustedes. Dejen que coma de la tierra de Allah, y no le hagan daño alguno. O de lo contrario, no le hagan daño recibirán un castigo doloroso. Y recuerden que Alá ha hecho que sucedieran al pueblo de Ad en la tierra y los ha establecido en ella. Construyen palacios en los valles y esculpen casas en las montañas. Recuerden los favores que Alá les ha concedido y no siembren la corrupción en la tierra. Los dignatarios arrogantes de su pueblo dijeron a los débiles de entre los creyentes. ¿Saben siz Alej ¿Es verdaderamente un mensajero de su Señor? Estos dijeron, ¿Realmente creemos en aquello, el mensaje, con lo que ha sido enviado? Los dignatarios arrogantes dijeron, Ciertamente, rechazamos aquello en lo que ustedes creen, y mataron a la camella desobedeciendo las órdenes de su Señor. Después dijeron, Saleh, tráenos el castigo con el que nos amenazas, si de verdad, no lo haces eres un mensajero de Allah. Entonces, un gran terremoto los sorprendió y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. Salej se alejó de ellos y dijo: "Pueblo mío, en verdad les transmití el mensaje de mi Señor y los aconsejé bien, pero no querían a los consejeros". Y recuerda, oh Muhammad, a Lot cuando dijo a su pueblo: "Practican una inmoralidad que nunca nadie había practicado antes en el mundo. Se acercan a los hombres con deseo y los satisfacen con ellos en vez de acercarse a sus mujeres. Ciertamente, son un pueblo transgresor, pero la única respuesta que obtuvo de su gente fueron las palabras: "Expúlsenlos de su tierra, pues son gentes que quieren la pureza, mas los salvamos junto con su familia, con la excepción de su mujer." que fue de quienes recibieron el castigo e hicimos caer sobre ellos una lluvia de piedras observa cuál fue el final de los pecadores y al pueblo de Madián enviamos a su hermano Shuaib este dijo pueblo mío adoren solo a la no tienen ninguna otra divinidad fuera de él en verdad les han llegado pruebas claras de su señor Midan y pesen con equidad cuanto comercien. No den a los hombres menos de lo que les corresponde, y no corrompan la tierra tras haber sido reformada. Eso es lo mejor para ustedes si de verdad son creyentes. No bloqueen los caminos para asaltar a los hombres, amenazándolos con matarlos si no les entregan sus pertenencias, ni desvíen del camino de Alá a quienes creen en él, haciendo que parezca tortuoso. Recuerden cuando eran pocos y él los incrementó en número. Y observen cuál fue el final de los corruptores. Y observen cuál fue el final de los corruptores. Y si alguno de ustedes creen aquello con lo que he sido enviado, el mensaje de Allah, otros no. Sean pacientes hasta que Allah juzgue entre nosotros, pues él es el mejor de los jueces. Los dignatarios arrogantes de su pueblo dijeron: Los expulsaremos de nuestro pueblo a ti, Shuaib, y a quienes creen contigo, a menos que regresen a nuestra religión. Shuaib respondió: ¿Aún contra nuestra voluntad si regresáramos a su religión después de habernos salvado al lado de ella? Estaríamos mintiendo contra la al aceptar que otros comparten con él el derecho a la adoración. ¿Y cómo podríamos regresar a ella? a menos que Alá, nuestro Señor, quisiera. El conocimiento de nuestro Señor abarca todas las cosas, y en él depositamos nuestra confianza. Señor nuestro, juzga entre nosotros y nuestro pueblo con justicia, pues tú eres el mejor de los jueces, los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron. Si siguen a Shuaib, serán de los perdedores, entonces, juzguen un gran terror lo sorprendió y amanecieron tendidos muertos en sus hogares fue como si quienes desmintieron a shuaib no hubiesen habitado nunca allí quienes desmintieron a shuaib fueron los perdedores shuaib se alejó de ellos y dijo pueblo mío en verdad les transmití los mensajes de mi señor y les advertí mas no creyeron ¿Cómo podría afenarme por una gente que rechazó la verdad? Y nunca hemos enviado un profeta a una comunidad a la que no hayamos puesto a prueba tras desmentir a su mensajero con la enfermedad o la pobreza, para que se volvieran humildemente a Alá. Después, cambiamos su mala situación por una mejor, hasta que su descendencia y sus bienes se vieron incrementados, y dijeron negando que su buena situación se debería a Alá. Nuestros padres también sufrieron adversidades y alcanzaron la prosperidad. Entonces, hicimos que se abatiera sobre ellos nuestro castigo de repente, sin que se dieran cuenta. Y si los habitantes de las ciudades que castigamos hubiesen creído y temido a Alá, les habríamos concedido las bendiciones del cielo y de la tierra. Pero desmintieron a nuestros mensajeros y los castigamos por lo que cometieron. ¿Acaso los habitantes de dichas ciudades se sentían a salvo de que les llegase nuestro castigo por la noche mientras dormían, o acaso se sentían a salvo de que les llegase por la mañana mientras se divertían? ¿Acaso se creían a salvo del plan de Alá? Pero solo se creen a salvo del plan de Alá los perdedores. Es que no está claro para quienes ocuparon la tierra tras la destrucción de los pueblos que los precedieron que si quisiéramos los castigaríamos por sus pecados y sellaríamos sus corazones para que no pudieran escuchar la exhortación y reflexionar sobre ella esas son ciudades y pueblos cuyas historias te contamos recibieron mensajeros con pruebas claras y milagros pero no quisieron creer tras su llegada en lo que antes no creían y persistieron en su estado de incredulidad Así es como Alá sella los corazones de quienes rechazan la verdad, y encontramos que la mayoría de aquellas ciudades no eran fieles a sus compromisos. Y encontramos que la mayoría de ellas eran rebeldes porque desobedecían a Alá y preferían la falsedad a la verdad. Después, enviamos a Moisés con claros milagros de parte nuestra para que se dirigiera al faraón y a sus dignatarios pero fueron injustos al no creer en ellos observa cuál fue el final de los corruptores y Moisés dijo faraón en verdad soy un mensajero del Señor de toda la creación no debo decir sobre nada más que la verdad he venido a ustedes con una prueba clara de su Señor dejen pues que vengan conmigo los hijos de Israel el faraón dijo Si de verdad vienes con alguna prueba, muéstrala si eres de los veraces. Entonces Moisés arrojó su cayado, el cual se convirtió en una serpiente que parecía real. Después, introdujo la mano por el cuello de su túnica. Luego retiró la mano y esta apareció de un blanco radiante ante quienes observaban. Los dignatarios del pueblo del faraón dijeron: Ciertamente, este es un brujo instruido que quiere expulsarlos de sus tierras. Entonces el faraón dijo: ¿Qué me recomiendan hacer? Los dignatarios contestaron: Reténlo a él y a su hermano, y envía mensajeros por todas las ciudades para que te traigan a todos los brujos instruidos. Y los brujos se presentaron ante el faraón. Entonces le dijeron: ¿Seremos recompensados si somos nosotros los vencedores? El faraón respondió: Sí, y además serán mis allegados, los brujos dijeron. Moisés, arrojas tú primero el cayado o lo hacemos nosotros? Moisés respondió, Arrojen ustedes primero. Y cuando lo hicieron, hechizaron los ojos de los presentes y los aterrorizaron mostrando una gran magia. Entonces, inspiramos a Moisés a arrojar su cayado. Y este se convirtió en una serpiente que devoró la falsedad que los brujos habían producido, y la verdad se impuso. Y lo que hicieron los brujos fue en vano, y allí mismo fueron derrotados y humillados el faraón y su pueblo, y los brujos cayeron postrados, dijeron: Creemos en el Señor de toda la creación, en el Señor de Moisés y de Aarón. El faraón dijo: ¿Creen en él? antes de que yo les haya concedido permiso ciertamente esto es un plan que urdieron en la ciudad para echar de ella a su gente y pronto sabrán lo que les espera de mi parte amputaré sus manos y pies opuestos y después los clavaré en un madero o estaca a todos los brujos dijeron en verdad retornaremos a nuestro señor ¿Te vengas de nosotros por creer en las pruebas de nuestro Señor una vez nos han llegado? Señor nuestro, cúlmanos de paciencia y haz que muramos sometidos a ti. Los dignatarios del pueblo del faraón le dijeron, ¿Vas a permitir que Moisés y su pueblo corrompan la tierra y los abandonen a ti y a tus divinidades? El faraón contestó, Mataremos sin piedad a sus hijos varones recién nacidos, Y dejaremos vivir a las mujeres, y tenemos poder sobre ellos para hacerlo. Dijo Moisés a su pueblo, supliquen ayuda a Allah, y sean pacientes. En verdad, la tierra pertenece a Allah, y hará que la habiten quienes él quiera de entre sus siervos. Y el triunfo será para los piadosos. Las gentes de su pueblo dijeron, éramos castigados antes de tu venida, y también lo somos ahora, y también lo somos ahora tras haber venido a nosotros dijo moises puede que su señor destruya a sus enemigos y los convierta a ustedes en sus sucesores en la tierra para ver cómo actúan y castigamos a las gentes del faraón con años de sequía y escasez de alimentos para que reflexionaran si les llegaba algún bien decían esto es nuestro por merecimiento propio pero si sufrían alguna adversidad culpaban de su mala suerte a Moisés y a quienes lo seguían. No obstante, no obstante, su suerte había sido decretada por Alá debido a sus pecados y a su rechazo a la verdad, aunque la mayoría de ellos no lo sabían. Y dijeron a Moisés, Sea cual sea la prueba que nos traigas para hechizarnos con ella, no te creeremos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Enviamos contra ellos inundaciones, plagas de langostas, piojos y ranas, y convertimos el agua en sangre. Todo ello eran claras señales de la veracidad de Moisés. Mas las rechazaron con arrogancia y fueron gente pecadora, y cuando se abatía sobre ellos un castigo, decían: Moisés, suplica a tu Señor por nosotros en virtud del pacto que ha establecido contigo. Si nos libras del castigo, creeremos verdaderamente en ti y dejaremos ir contigo a los hijos de Israel. Pero cada vez que apartábamos de ellos el castigo hasta un plazo decretado, incumplían su palabra. Entonces, los castigamos en consecuencia y los ahogamos en el mar por haber negado nuestros milagros y haberse desentendido de ellos e hicimos que el pueblo que había sido oprimido ocupar el este y el oeste de la tierra que habíamos bendecido y así se cumplió la palabra de alá sobre los hijos de israel de que habitarían la tierra prometida por haber sido pacientes y destruimos lo que el faraón y su pueblo habían construido y erigido e hicimos que los hijos de israel cruzaran el mar y llegaron a un pueblo cuyas gentes estaban entregadas a la adoración de sus ídolos Los hijos de Israel dijeron: Oh Moisés, danos divinidades como las que ellos tienen. Moisés contestó: Ciertamente, ustedes son gente ignorante. Esas gentes serán destruidas por lo que practican, y todo lo que hacen de nada les servirá, dijo Moisés. ¿Cómo podría buscarles otra divinidad fuera de Alá, cuando él los ha favorecido? por encima de todos los pueblos de su tiempo. Y recuerden cuando lo salvamos de las gentes del faraón, quienes les infligían horribles tormentos, mataban a sus hijos recién nacidos y dejaban vivas a sus mujeres. En ello tenían una dura prueba de su Señor. Y recuerden cuando los dimos cita con Moisés durante 30 noches, a las que añadimos 10 más para que completara así el encuentro con su Señor de 40 noches. Moisés le dijo entonces a su hermano Aarón Sustitúyeme durante mi ausencia ante mi pueblo. Ordena el bien y no sigas el camino de los corruptores. Y cuando Moisés acudió al encuentro con su Señor, y este le habló, dijo: Señor, muéstrate para que pueda verte. Alá respondió: No me verás. Mira hacia la montaña Si esta permanece en su sitio, podrás verme. Pero cuando su señor se mostró a la montaña, esta quedó pulverizada, y Moisés cayó inconsciente. Cuando volvió en sí, exclamó: "Gloria a ti. Ante ti me arrepiento y soy el primero en creer", dijo a Alá. "Moisés, te he escogido entre todos los hombres de tu tiempo al confiarte mi mensaje." y hablarte directamente. Aférrate a lo que te he entregado, mis mandatos y prohibiciones. Transmítelo a tu pueblo y sé de los agradecidos. Y escribimos para él en las tablas una exhortación y explicación de todas las cosas que los hijos de Israel necesitaban saber sobre su religión. Y le dijimos: Aférrate a ellas con fuerza y ordena a tu pueblo que siga su contenido buscando siempre aquello que les reportará una mayor recompensa. Pronto les mostraré dónde habitarán en la otra vida quienes fueron rebeldes y me desobedecieron. Haré que quienes se llenan de arrogancia en la tierra, sin justificación alguna, no entiendan las pruebas de mi poder ni mis mandatos. Aunque vieran todas las pruebas, no creerían en ellas. Y aunque vieran el buen camino, no lo tomarían mientras que si vieran el camino del error lo seguirían ellos se debe a que negaron nuestras pruebas y se desentendieron de ellas y quienes nieguen nuestras pruebas y su encuentro con la otra vida habrán echado a perder sus buenas acciones acaso recibirán una retribución distinta a la que sus obras merezcan y el pueblo de Moisés tomó en la ausencia de este por acudir a la cita con su señor a un becerro como divinidad, que habían creado a partir de sus joyas fundidas y que parecía mugir. ¿Acaso no veían que no les hablaba ni podía guiarlos? Aun así, lo tomaron como divinidad y fueron injustos. Y cuando se arrepintieron y vieron que se habían extraviado de la verdad, cayendo en la idolatría, dijeron: Si nuestro Señor no se apiada de nosotros y no nos perdona, estaremos ciertamente entre los perdedores. Y cuando Moisés regresó a su pueblo airado y afligido porque Alá le había comunicado que su pueblo estaba adorando el becerro, dijo: Qué malo es lo que han hecho durante mi ausencia. Querían que regresara antes de tiempo de mi cita con su Señor, cuando él la había decretado, y arrojó las tablas debido a su enojo. Tomó a su hermano por el cabello y lo arrastró hacia él. Su hermano Aarón le dijo Oh hijo de mi madre ciertamente pudieron conmigo y estuvieron a punto de matarme cuando les prohibí adorar el becerro no dejes que los enemigos se regocijen a mi costa y no me incluyas entre los injustos Moisés dijo Señor perdónanos a mi hermano y a mí y apiádate de nosotros pues tú eres el más misericordioso de los misericordiosos ciertamente quienes adoraron el becerro padecerán la ira de su señor y serán humillados en esta vida así es como retribuimos a quienes inventan mentiras sobre la religión y con aquellos que obren mal y después se arrepientan y crean alá será indulgente y misericordioso y cuando la ira de Moisés se hubo aplacado tomó las tablas las cuales guiaban hacia la verdad y contenía misericordia para quienes temen a su Señor. Y Moisés escogió a 70 hombres de entre su pueblo, que no habían adorado el becerro, para acudir a nuestro encuentro y pedir perdón por quienes lo habían adorado. Pero fueron sorprendidos por un temblor de tierra. Y entonces dijo Moisés: Señor, si hubieras querido, los habrías destruido y a mí también con ellos antes de venir a tu encuentro vas a destruirnos por lo que han hecho los insensatos de entre nosotros al adorar el becerro. La adoración del becerro no era más que una prueba de tu parte para extraviar con ella a quienes querías por haber escogido la falsedad y guiar a quienes querías por haberse mantenido en el buen camino. Tú eres nuestro protector. Perdónanos y apiádate de nosotros, pues Tú eres quien mejor perdona y concédenos el bien en esta vida y en la otra. A ti volvemos arrepentidos. Alá respondió: Infligiré mi castigo a quien quiera por haberse alejado de la verdad, pero mi misericordia abarca toda la creación. La decretaré a quienes me teman, cumpliendo mis mandatos y evitando lo que he prohibido. Den caridad y crean en las pruebas de mi unicidad la decretaré a quienes sigan el mensajero Muhammad el profeta iletrado que les estaba mencionado en la Torá y en el Evangelio quien les ordena el bien les prohíbe el mal les permite las cosas buenas les prohíbe las dañinas y los libera de preceptos anteriores que pesaban sobre ellos facilitándoles la práctica de la religión quienes crean pues en él lo honren lo ayuden y sigan la luz que le ha sido revelada el corán serán los triunfadores diles oh muhammad oh gentes soy un mensajero de allah a quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y es sido enviado a todos ustedes no hay más divinidad que él el único con derecho a ser adorado quien da la vida y la muerte crean pues en Alá y en su mensajero el profeta iletrado que creen a Alá y en su palabra y síganlo para que estén guiados y de entre el pueblo de Moisés los hijos de Israel hay una comunidad que sigue la verdad y que guía y juzga con ella a los hombres y dividimos a los hijos de Israel en 12 tribus según los 12 hijos de Jacob o Israel de manera que cada una constituía una comunidad y cuando el pueblo de Moisés le pidió agua le inspiramos que golpeara una roca con su cayado entonces brotaron doce manantiales y cada tribu supo de cuál beber y los cobijamos bajo la sombra de unas nubes e hicimos descender sobre ellos el maná y las codornices y les dijimos coman de lo bueno que les hemos proveído como sustento y no nos perjudicaron sino que se perjudicaron a ellos mismos y recuerda oh muhammad cuando se les dijo habiten esta ciudad jerusalén y coman de ella donde y cuanto quieran pidan a ala que los perdone y entren por la puerta de la ciudad postrándose humildemente en agradecimiento por su victoria para que perdonemos sus pecados. Y a quien haga el bien, les concederemos todavía más favores y una mayor recompensa. Pero los injustos de entre ellos cambiaron expresamente las palabras que se les había ordenado decir por otras. E hicimos descender sobre ellos un castigo del cielo por haber desobedecido. Y pregúntales a los judíos acerca de la ciudad que estaba a orillas del mar, cuando profanaban la ley del sábado según la cual ese día tenían prohibido pescar o trabajar los sábados los peces acudían a la orilla dejándose ver con claridad mientras que cuando no era sábado no se acercaban a ella así es como los poníamos a prueba por rebelarse a las órdenes de Alá y negarse a obedecerlo y cuando un grupo de quienes no profanaban el sábado preguntaron a quienes amonestaban a los transgresores ¿Por qué exhortan a quienes a la destruirá y castigará severamente? Estos contestaron: Para que nuestro Señor nos exima de toda culpa por haberles ordenado el bien y prohibido el mal, y para que tal vez teman a la y se arrepientan. Y cuando olvidaron la amonestación, salvamos a quienes prohibían el mal y castigamos severamente a los injustos por haberse rebelado contra nuestras órdenes y cuando persistieron en lo que se les había prohibido les dijimos conviértanse en unos monos despreciables y recuerda cuando tu señor anunció a los judíos que les enviaría continuamente hasta el día de la resurrección hombres que les infligirían un duro y humillante castigo por desobediencia ciertamente tu señor es rápido en el castigo pero también es indulgente y misericordioso y los dividimos en la tierra y formaron comunidades distintas algunos de ellos son rectos y virtuosos y otros no y los pusimos a prueba en la prosperidad y en la adversidad para que regresaran a dá arrepentidos y los sucedió una mala generación que a pesar de que heredó el libro la torá escogía para sí los bienes de esta vida aunque fuesen ilícitos y decían seremos perdonados por lo que hagamos y si nuevamente se presentaban ante ellos otros bienes similares volvían a tomarlos y a caer en el pecado acaso no estudiaron la torá y se comprometieron a seguirla y a no decir sobre alá más que la verdad y la última morada junto a alá el paraíso es mejor para quienes lo temen y evitan lo que él ha prohibido es que no razonan y quienes se aferran al libro el Corán y practican el salat que sepan que no dejaremos sin recompensa a quienes practican y ordenan el bien y recuerda cuando elevamos el monte sobre sus cabezas como si fuera una nube que les diera sombra y pensaron que sin duda caería sobre ellos entonces les dijimos aferrense fuertemente a lo que les damos la torá y recuerden su contenido y actúen en consecuencia para que sean piadosos y se salven del castigo y recuerda cuando tu señor extrajo a la descendencia de los hijos de adán de la espalda de sus progenitores antes de que nacieran e hizo que testificaran que él era su señor ellos asintieron y dijeron damos fe de que eres nuestro señor Esto es para que el día de la resurrección no puedan decir en verdad no lo sabíamos y para que tampoco digan nuestros padres también adoraban a otras divinidades y nosotros lo sucedimos e hicimos como ellos ¿vas a castigarnos por lo que hicieron quienes siguieron la falsedad y del mismo modo que explicamos con detalle nuestras pruebas y nuestra revelación a las comunidades anteriores las aclaramos al pueblo de Muhammad para que regresen al buen camino y abandonen la idolatría y narrales la historia de aquel a quien concedimos el conocimiento de nuestras pruebas sobre nuestra unicidad y se desprendió de él el demonio lo siguió e hizo que fuese de los extraviados si hubiéramos querido lo habríamos enaltecido por el conocimiento que le concedimos si hubiera hecho un buen uso de él mas se inclinó por los bienes terrenales y siguió sus pasiones. Su ejemplo es como el de un perro que tanto si lo echas de tu lado como si lo dejas donde está, jadea. Tal es el ejemplo de quienes niegan nuestras pruebas. Cuenta, pues, a tu pueblo estas historias de quienes los precedieron, oh Muhammad, para que reflexionen. Qué malo es el ejemplo de quienes niegan nuestras pruebas y son injustos consigo mismos aquellos a quienes alá guíe estarán en el buen camino y a quienes extravíe por rechazar la verdad serán los perdedores y ciertamente hemos creado para el infierno a muchos jin y hombres pues tienen corazones que no comprenden ojos que no ven y oídos que no oyen son como el ganado o están todavía más extraviados esos Son quienes viven despreocupados de la fe y de la obediencia a Allah. Y a Allah pertenecen los nombres más sublimes. Invoquenlo, pues, a través de ellos. Y aléjense de quienes alteran sus nombres y niegan su significado. Esos serán castigados por lo que solían hacer. Y entre quienes hemos creado, hay una comunidad que guía y juzga con la verdad. Y a quienes niegan nuestras aleyas, el Corán, el Corán, los castigaremos poco a poco de manera que no se den cuenta y les concederé un plazo de tiempo para que persistan en la incredulidad y aumente sus pecados antes de castigarlos ciertamente mi plan es sólido acaso no reflexionan los idólatras de la meca su compañero mohammad no está loco solo es un claro amonestador es que no observan las pruebas del poder de alá y de su unicidad en los reinos de los cielos y de la tierra y en todo lo que él ha creado puede que su tiempo esté próximo a expirar y mueran rechazando la verdad en qué exhortación después de este corán creerán entonces aquellos a quienes alá extravíe por rechazar la verdad nadie podrá guiarlos y dejará que persistan en sus transgresiones extraviados y desorientados te preguntan oh muhammad Acerca de cuándo sucederá el día de la resurrección. Diles: Ciertamente, ese conocimiento solo está en posesión de mi Señor. Solo él puede hacer que tenga lugar en su debido tiempo. Cuando ocurra, será terrible para quienes estén en los cielos y en la tierra, y llegará de repente. Te preguntan cómo si estuvieses informado de ello. Diles: ese conocimiento solo Alá lo posee pero la mayoría de la gente no lo sabe diles yo no tengo poder para reportarme a mí mismo un bien ni para alejar de mí un mal solo me sucederá lo que Alá quiera que me ocurra si supiera lo que solo Alá conoce buscaría la manera de obtener bienes en abundancia y no me alcanzaría ninguna desgracia No soy más que un amonestador para quienes rechazan la verdad y un portador de buenas noticias para la gente que cree. Él es quien los creó la primera vez a partir de un solo ser, Adán, y creó de él a su pareja para que conviviera con ella y encontrara en ella refugio y sosiego. Y cuando el hombre cubre a la mujer, esta concibe una carga ligera al principio y el embarazo prosigue su curso. Pero cuando la carga se vuelve pesada, ambos temen por su futuro hijo y ruegan a Alá su Señor diciendo, Si nos das un hijo sano, seremos de los agradecidos. No obstante, cuando les concede un hijo sano, son ingratos con Alá y atribuyen dicha concesión a otros además de Él. Exaltado sea Alá. Él está muy por encima de compartir su dominio con otros. Adoran fuera de Alá divinidades que no son capaces de crear nada, mientras que ellas han sido creadas, y que no pueden auxiliarlos, ni pueden auxiliarse a sí mismas, y si los invitan a seguir el buen camino, no lo seguirán. Tanto da si los invitas a la fe o si permanecen en silencio, pues no los escucharán. Aquellos a quienes invocan fuera de Alá, o oh, idólatras, son siervos como ustedes, sin ningún tipo de poder invóquenlos y que les respondan si son veraces, acaso tienen pies para caminar, manos para hacer, ojos para ver u oídos para oír. Diles, oh Muhammad, invóquen a quienes adoran fuera de Allah y después conspiren contra mí sin hacerme esperar más tiempo. Ciertamente, Allah es mi único protector, quien ha revelado el libro el Corán. Y él es quien protege a los rectos y virtuosos. Y aquellos a quienes invocan fuera de Allah no pueden ayudarlos ni pueden ayudarse a sí mismos. Y si los invitas al buen camino, no te escuchan. Y ves que te miran, pero no ven. Perdona el mal comportamiento de la gente, oh Muhammad. Ordena el bien y aléjate de los ignorantes. Y si el demonio te sugiere cualquier mal, busca refugio en Allah. Ciertamente El oje y ve todas las cosas. Quienes temen a su Señor, cuando tienen un mal pensamiento proveniente del demonio, recuerdan a Alá y ven la verdad con claridad. En cuanto a quienes rechazan la verdad, sus hermanos, los demonios, persisten en mantenerlos extraviados y nunca se cansan de hacerlo. Y si no les presentas una prueba o milagro como te piden, oh Muhammad, dicen con sarcasmo: ¿Por qué no has inventado ninguna? Diles, en verdad, sigo lo que mi Señor me ha revelado. Esto, el Corán, es una prueba de su Señor, una guía y misericordia para la gente que cree. Y cuando se recite el Corán, presten atención y permanezcan en silencio para que reciban la misericordia de Allah. Y recuerda a tu Señor en tu interior con humildad y temor de él, sin levantar la voz, por la mañana y por la tarde. Y no seas de los que se descuidan. En verdad, quienes están junto a su Señor, los ángeles, no desdeñan adorarlo, sino que lo glorifican y se postran ante él.